...por una ley de radiodifusión de la democracia. No podrán ser titulares de licencias, de servicios de radiodifusión... ...ni integrantes de sus órganos directivos... ...quienes ocupen cargos electivos oficiales, nacionales, provinciales o municipales... ...funcionarios públicos de los distintos poderes... ...miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad... Como así tampoco aquellos que hayan tenido participación comprometida con violaciones a los derechos humanos. Coalición por una Radiodifusión Democrática. Farco. Foro Argentino de Radios Comunitarias.